Mundo a s a l i bien vos. Para vos y toda la audiencia, bueno, todo tranquilo. s í todo tranquilo, bueno, el tema de hoy, el tema de hoy es el Banco Central. Mira vos, escuchaba recién con, con Martín Balsa. Y bueno, y en todas estas cuestiones que y discusiones que hay hoy en día, políticas que son fundamentalmente relacionadas con la cuestión económica.、Eh... Te escucha e siempre hablar del tema inflación, del tema precios, del tema emisión. Y bueno, veo、eh, eh, oportuno charlar un poco del banco, del, de, de la función del Banco Central, que, que creo que, que es una de las, de, de, de las patas principales en estas cuestiones. ¿no? Sí. ¿De n o qué es el Banco Central? Porque, digamos, también tenemos otra propuesta que está, está dando bastante vuelta en los medios. de... De mi ley,、eh, que él tiene como propuesta cerrar el Banco Central, ¿no? Sí. Y e r a un modelo de banca privada, 100% de banca privada.、Eh, si bien no ha dado más detalles que eso, es como un título, por lo menos yo no, no, no he visto,、eh, por eso es difícil de, de analizar la propuesta. Pero bueno, la idea era,、eh, en, en palabras llanas, eh, decir eh, que, qué rol cumple en todo este andamiaje político y económico el Banco Central. De acuerdo a lo que se establece en su carta orgánica, en su, en su cuestión、eh, fundacional, y, y hacer alguna y bajar humildemente la opinión mía que tengo sobre el tema y sobre esta cuestión、eh, que se está hablando de, de por ahí、eh, propuestas de cerrarlo al banco.、Claro. Bueno, a ver, contanos qué ¿No? el banco c e n t r a l Dale, en. en... En alguna edición anterior de la columna hablamos sobre la historia de, del dinero, de cómo se formó el dinero, de cómo se formó la banca, ¿no?、Uh -huh. Y、eh, esta cuestión de que los bancos centrales no son un invento, no, no existieron toda la vida, ¿no?、Eh, fundamentalmente, el primer banco central, que es la Reserva Federal de, de Estados Unidos, se creó en 1914. Y el resto de los bancos centrales se crearon en el periodo de, de, de, de, entre guerras mundiales, ¿no? Sí.、Uh -huh. eh, Después de la crisis del 29 en, en Estados Unidos, que fue una crisis mundial ocasionada sobre, so, fundamentalmente por、eh, una burbuja en el mercado de valores, ¿no? en el incipiente mercado de valores americano.、Eh, entonces, los bancos centrales se crearon, todos los bancos centrales europeos, en, en ese periodo entre 1930 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, el nuestro fue en el año 35. ¿no? Sí. ¿Pero n o qué ...qué Es el Banco Central? n o La definición dice que el Banco Central es una entidad autárquica del Estado, o sea que tiene patrimonio propio, lo puede, lo puede administrar, ¿no?、Uh -huh. Y del Estado Nacional, ¿cuáles ...y que, ¿cuáles son las finalidades? no? Y acá es, escuché esta finalidad y vos vas a pensar, ¿hay que cerrarlo o no hay que cerrarlo? Ya, o sea, ¿no? Dice, el Banco Central tiene por, por finalidad promover en la medida de sus facultades. En el marco de políticas, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Sí. ¿No? O sea que es un poco todo lo que yo creo que si uno hace,、eh, abre el abanico político, el 90% tiene que estar de acuerdo sí, con esto:、sí, contener、sí, sí. estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo con equidad. ¿No? Sí. Bueno, ¿cuáles son las.? Otra cosa es si lo estamos logrando、claro. o no lo estamos logrando, ¿no?、Sí. Pero bueno, yo lo que digo, la, el objetivo, el, la institución planteada, no, no parece ser el, el, el problema acá que exista, ¿no?、Mm. O sea, el, el, el, la fuente de todos los males, como a veces se lo plantea, ¿no? Entonces, en concreto, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central. Eh, tiene un poder como si fuera de policía, o un poder de c o n t r a l o r es el organismo de c o n t r a l o r de todo el sistema financiero, de todos los bancos y de todas las financieras, las compañías financieras, las que nos, nos hacen los planes de autoahorro, las, las financieras, estas privadas por ahí que, tienen,、eh, que, que no son bancarias, bueno, todas esas tienen que tener. El negocio financiero está regulado por el Banco Central. Tiene una... Esa es como una pata del Banco Central. n o El Banco Central le dice a los bancos a qué hora abrir, a qué hora cerrar, cómo tienen que ponerse los cajeros,、eh, qué sé yo. Hay normativas, un montón de normativas de atención al público y hay un montón de normativas internas de cómo contabilizar el banco, de cómo tienen que, rece... cómo tienen que hacer las reservas, de la plata que deposita la gente, cuánta. Se las tiene que guardar y cuánta puede prestar, a qué tasas, todo eso lo, como, como organismo de controlor lo maneja el Banco Central. Ahora tiene otra, otra pata importante que no tiene que ver con como c o n t r a l o r del sistema bancario, que es el que regula la cantidad de dinero, la tasa de interés y orienta y regula el crédito. n o、mm -hmm. Es el encargado de emitir n o y a su vez. Debe contribuir al buen funcionamiento del, del, del mercado de capitales, concentrar y administrar reservas de oros y divisas、eh, de otros activos externos. En, en concreto, para que todos entendamos, el que tiene que cuidar que, un, que el peso que tenemos en el bolsillo nosotros siga、eh, valiendo, teniendo el mismo poder de compra es el Banco Central. O sea que es uno de los principales. Eh, es el que tendría que, que manejar la cuestión de inflación, ¿no? sí. o sea, la cuestión de inflación, la parte monetaria que tiene la inflación, que para algunos es todo monetaria, es todo origen monetario, o sea, para alguna corriente económica la inflación se explica nada más como un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir esto? Que si imprimimos muchos billetes, los precios suben por una ecuación que hizo un economista famoso que fue Milton Friedman. Es la teoría cuantitativa del dinero. ¿no? Eh, los que vienen de ese lado dicen que es,、eh, es nada más la cuestión de inflación. Hay, hay otra, otra corriente económica que piensa que en países como la Argentina la inflación es un fenómeno multicausal, que no solamente tiene explicación、eh, monetaria. Pero bueno, la parte monetaria sería toda del Banco Central. Y acá viene una cuestión fundamental que creo que, que es lo que. Es, Ningún gobierno, sin importar el color político, ha respetado de este texto, que es lo que explica mucho de por qué, si bien, si bien la institución tiene esos objetivos, no los puede cumplir. r q u e dice? En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.、Ah, si bien el. Si bien el presidente e l que nombra, el presidente de la Nación es el que nombra al presidente del Banco Central y de todo el directorio, dice expresamente que el banco no tiene que cumplir lo, ninguna, ningún mandato del presidente. ¿Por qué? Porque sería un organismo de controlor financiero. Está teniendo que defender nuestros pesos que tenemos en el bolsillo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. O sea, es como. El, por ejemplo, en la provincia, el presidente del Tribunal de Cuentas. El presidente del Tribunal de Cuentas, con toda, una, con toda una, una,、eh, una forma de elección entre, una, entre propuesta s del Consejo de la Magistratura, la legislatura, ¿no? Lo, se nombra al presidente del Tribunal de Cuentas. ¿no? Después, el presidente del Tribunal de Cuentas no le tiene que. que Hacer caso ni a la legislatura, ni al gobernador, ni a nadie. Una vez que está nombrado, él es el que tiene que controlar. Por ahí en el control se nota más, pero en, en el Banco Central pasa algo muy similar. Y, y acá es el error que han cometido todos los gobiernos. Y voy a hacer una, un breve repaso: ¿qué, ¿qué han hecho todos los gobiernos desde que yo tengo memoria. Que yo ten... memoria? Memoria, sí. Han asumido, puesto un ministro de Economía. Y, y, y, y puesto un presidente del Banco Central. n o Algunos no se han querido ir y lo, a, han logrado y los han echado y han puesto uno propio.、Mm. Entonces, el presidente del Banco Central está constantemente recibiendo órdenes del, del gobierno principal. n o、mm. En concreto, cuando terminó, cuando veníamos en la convertibilidad, el presidente del Banco Central era Pedro Pou. A algunos les va a sonar porque cuando. Eh, asumió eh, de la Rúa, lo quiso echar.、Sí. Y、mm. estuvo mucho tiempo queriéndolo echar, y el tipo no se quería ir, porque una vez que es designado, la misma carta orgánica dice que se podrá renovar,、eh, remover n o v a r r e solo por incumplimiento de sus funciones. ¿no? Eh, mm. y, y entonces el tipo dice: Yo no estoy incumpliendo nada de la normativa, a mí no me pueden echar. Ya vamos a ver en la historia que después volvió a pasar. Eso estuvo mucho tiempo. Pedro Pou era un,、eh, un, una persona que, en, en el rol del Banco Central, sobre el final de la convertibilidad, donde el Banco Central no tenía esto de la emisión, sino que emitía todos los dólares que le entraban y, y recogía todos los dólares que le salían. O sea que funcionaba como una vieja caja de conversión que había sido、eh, una de las primeras、eh, precedentes al Banco Central, ¿no? Eh, cuando se termina la convertibilidad, o no, antes, en la última parte de la convertibilidad, Pedro Pou era uno de los que alentaba por la dolarización. n o、mm. Al gobierno de la r ú a la dolarización no le parecía una, una solución y lo quiso echar y estuvo un montón de tiempo. bueno. Hasta que lo echó y puso a Roque Macarone, que era un íntimo amigo de De La r ú a y, y del riñón de De La r ú a Roque Macarone termina con De La r ú a Y cuando, se, cuando asume Dualde, bueno, tenemos los cinco presidentes y todo eso, renuncia. Y, y Dualde pone a Mario Blecher, que es un economista que había estado en el exterior y que se fue al tiempo por, por, porque no quería, eh, digamos, eh, recibir eh, órdenes, digamos, del Estado, del, del Poder Ejecutivo. Después vino Piñalelli y Pradgay, que estuvo al principio de Néstor. Y, eh, to, y, y a la mitad del gobierno de Néstor vino Martín Redrado. Martín Redrado estuvo también casi todo el gobierno de, de la primera presidencia de Cristina y es otro de los que no se quiso ir cuando el presidente lo quiso echar. Sí. ¿No? Mm, mm.、Eh, después Cristina, después que lo pudo echar, se judicializó la cuestión. Estuvo un enero todo él atrincherado en el Banco Central y no se quería ir, ¿no? Y Cristina lo quería echar.、Eh, se fue,、eh, vino m a r c ó e l Ponte. Fábrega d Banoli, cuando asume Macri, lo echa Banoli y pones Tuseneger. l、claro. o q u e es、eh, el de las pautas de, de, de inflación y que tenía contacto directo con el, con el、eh, ministro Con el Ministro el de Economía del momento. n o、eh, Después vinieron Caputo, Santleris y, y ahora está Miguel Pérez. Entonces, lo q u el e planteo digamos, que yo hago o que pienso es. Antes de cerrar el Banco Central, tratemos de usarlo como dice la normativa que habría que usarlo.、Claro. ¿no? Sería como un experimento hacer.、Mm. En general, en los países que han logrado cierta, cierta、eh, estabilidad. estabilidad económica, financiera, etc., el presidente del Banco Central trasciende muchos presidentes.、Mm -hmm. Transciende tres, cuatro, cinco presidentes, y bueno, en algún momento se va por cuestiones personales, pero no es algo que tenemos, no sé, en la presidencia de Macri hubo tres. O sea que, la... por lo que veo, es un problema político y no económico la presidencia del Banco Central en este país. Claro, el, el problema es que creo que, obviamente, que cuando estamos hablando de política y de economía, las cosas se mezclan.、Sí. Yo no digo que, que, que no tendrían que tener nada que ver, ¿no?、Mm. Y obviamente hay, hay, hay determinados momentos donde el, el Banco Central cumple funciones anticíclicas y, y tiene que pensar que a veces en el, en el mal menor, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia, obviamente, se iba a retraer la economía,、mm. todo cerrado,、eh, uno o dos meses, y si el Banco Central no emitía, no había forma de, de, de poner a andar la rueda y preservar un poco a la gente de,、sí. de ese desastre natural, ¿no? En este caso, ¿no?、Mm. Sí,、Pero、igual.、Eh, planteo... Sí, el, el discurso. El, el... No, dale, dale. No, no, el planteo es que tendría que, que, que establecerse como una figura. Que, que tenga una mayor independencia,、mm. que, que sus planteos y, su, y sus cuestiones en pos, porque es el que, adentro de todo, muchas veces a los gobiernos le conviene, le conviene porque tienen determinados problemas de financiamiento, etcétera, eternos en este país, por la cuestión del déficit fiscal eh, también eh, sostenido y eterno, que, que es una realidad que los que venimos y estamos, en, en esto me incluyo, en, en, en una visión más progresista de la economía, Tenemos que entender que no se puede vivir a, a déficit.、Mm. Y la Argentina va a llevar 15 o 16 años de déficit, con todas las presidencias.、Mm. Y, y entonces hay que atacar esos problemas, digamos, ¿no?、Mm. Pero lo que digo es que el, el, antes de pensar en cerrar el Banco Central, intentemos、eh, darle el uso que la ley dice que tiene que tener. Claro. Eh, y yo quería agregar, Ramiro,、sí. este discurso del macrismo de que la emisión monetaria es la que genera inflación, y vos lo explicaste muy bien, es multicausal, porque durante el gobierno de Mauricio Macri、eh, se frenó la emisión bastante y la inflación también、eh, superó el Pero, 50%.、Eh, es uno de los ejemplos、uh -huh. que、sí. de, cuando Macri f i r m a el último pacto con el fondo,、uh -huh. el que tanto se hablábamos, etcétera.、Sí. Una de las pautas era no emitir más. O sea que a partir、sí. de, creo,、eh, si no me falla la memoria, es entre julio del 18 a agosto、sí. del 18 en adelante no emitió más y tuvo la peor inflación de, de、claro. toda su sí. gestión, sí. Sí, 50 sí, sí. y pico por ciento. Claro, tal cual. Eh, Ramiro, eh, gracias. No sé si cerraste, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. El, el planteo era ese: era ver、eh, esa cuestión de, de tratar de usar la institución. Como, como dice la ley que habría que usarla antes de pensar en cerrarla,、claro. o si no, o si, o si gana la vertiente que dice de cerrarla, tengamos en cuenta que no se usó como se debería. Claro. Gracias, Ramiro. Bueno, un saludo.